El Duendecillo Verde Con Fidel Martín Muy buenas tardes, bienvenido a una edición más de vuestro programa de discapacidad El Duendecillo Verde. En producción tenemos a Raquel Cañizares... ...en el control de sonido a López Vicente... ...y que les habla Fidel Martín. Hoy tenemos un tema muy interesante... ...que lo tengo preparadito... ...eh, vamos a hablar de fibrosis quística... ...para ello tengo a mi lado como no podía ser otra manera, una persona afectada de fibrosis quística. Estamos hablando de Álvaro Cayetano. Álvaro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fidel. ¿Qué tal? Bien, aquí Bien. nerviosillo. Y la acompaña también su madre, eh, como madre y como cuidadora. Parte, pieza fundamental eh, en los cuidados de las personas. Eh. Entonces vamos a hablar lo que es fibrosis quística. Pero bueno, vamos a ver. Antes de de empezar ¿eh? vamos a meter ritmo porque tú tienes cara de, de ser con, con buen ritmo de sí, que bueno. te gusta el tema a ti te gustaba la sí. jorgecilla, ¿no? bueno, sí <risa> bueno. prefiero la escuela. pues vamos a empezar con una canción en una normalita que conocemos todos lo que pasa es una versión de una chica que se llama eh, Mía y es eh, Batería ¿eh? a ver si te gusta I'll la fibrosis quística? Bueno, pues la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria uh -huh. que afecta principalmente al, al aparato respiratorio ¿Sí? y al aparato digestivo. Uh -huh. Y bueno, pues yo lo que más tengo afectado son los pulmones, sí. aparte de páncreas y el hígado. Oh. Pero pues, los pulmones principalmente. Eh, ¿Tiene cura? de No, de momento no, no hay cura. Mm. Así que ahí sí que está, hay medicamento avanzado, pero la cura como si no, a día de hoy no, no existe. ¿A cuántas personas puede afectar en España que si tenéis algún estudio de ello? Bueno, así, datos oficiales no hay, pero se calcula que entre 3.000 y 4.000 personas, en España solamente. ¿En España? Sí. Mm. Y parece ser, oye, un dato curioso Que afecta a personas de raza blanca Y tú eres negro <risa> Sí, bueno, ah, depende no. Ah, no, no, es que me he trabajado Así, con poca luz, y sí que me ve más oscurillo Pero de momento no mm. Sí, es un dato que yo no lo conocía tampoco Y sí que me, me llamó la atención Que son personas de raza blanca mm. No sé <risa> Cosas de la vida Oye, eh, eh, me has dicho con una enfermedad genética. Exacto. A ver, Rosa. Hola, Decimos buenas tardes. Buenas tardes. Decimos que es una enfermedad genética. Pero hay una curiosidad. Para que salga un hijo afectado, tienen que ser el padre y la madre portadores, ¿no? Sí, somos el padre y la madre, somos portadores de la enfermedad. No la hemos desarrollado, pero somos portadores y lo transmitimos a... A nuestros hijos tenemos un 25% de posibilidades de tener un hijo sano, enfermo o portador. Sí. En este caso mío, tengo un hijo sano y un hijo enfermo. ¿Y el sano puede ser portador? No, no, no. no Es sano. No. Uh -huh. Se hicieron las pruebas en el momento que diagnosticaron a Álvaro y él es sano. No. Uh -huh. Somos padre y madre portadores o sea que esto se tiene que dar de todas todas ¿hay algún estudio que eh, vosotros cuando vayáis a tener hijos eh, se hace algún estudio de mm, si hay antecedentes en la familia o algo de que eh, puedas encontrarte con, con la otra persona que sea portador también con lo cual ya bueno el estudio se hace cuando uno de los dos sabe que es portador en mi caso no lo sabíamos ahora ya ...hay más avances... ...y... ...se hacen pruebas... ...para... ...para ver... ...si la otra persona es portadora... ...te pueden poner en... ...en tratamiento... ...para ya no tener hijos enfermos... ...incluso creo que ni portador... ...ya... ...genéticamente lo que se llama una selección... ...sí... ...que se viene a ser en... ...en varias enfermedades... ...mhm... Eh, Rosa, ¿cómo os enterasteis de que, que Álvaro tenía fibrosis quística? Bueno, pues Álvaro nació y con un mes tuvo una bronconeumonía. Eh, de ahí ya empezaron sus problemas respiratorios hasta que le diagnosticaron con 15 meses la fibrosis quística. ¿Se diagnostica fácilmente? Porque hay otras enfermedades raras que... Yo las he tenido aquí y, Sí, ya desde hace unos años A los bebés o neonatos uh -huh. eh, En la prueba del talón mm, Se detecta la fibrosis quística ya uh -huh. Sí Cuando Álvaro no Cuando Álvaro era por Los problemas que él tenía Pulmonares y digestivos Se le hace una prueba Que es la prueba del test del sudor Que ahí es donde da la fibrosis quística uh -huh. Y tú, Álvaro, cuando te lo contaron, decía pues, estoy constipado, ¿no? Yo es que mi vida ha sido constipada, está constipado, entonces, yo digo, bueno, hago así, que no ha sido de la noche a la mañana, sino que ha sido desde chiquitito, pues, entonces, eh, vivir con ello. Ha aprendido a vivir con claro, ello, ¿no? exactamente. ¿La afectación pulmonar es la más grave? Sí, en mi, en mi caso, sí. En mi caso tengo la, la función pulmonar ahora en un 44%. ¿Pero qué os pasa realmente? ¿Qué es la fibrosis para un, para un pulmón o para el hígado? Eh, la fibrosis es eh, <coughs> el, el, el moco, la mucosidad es muy espesa, entonces se pega a los pulmones y entonces produce el deterioro pulmonar. Uh -huh. Eso sería como cuando las arterias se te... Sí, se, se exactamente. Se te moco, y te puede claro. producir el colesterol. Te en este caso con cuarto, la mucosidad ¿no? en el pulmón. Joder. Hemos dicho que las pruebas que se realizan por el diagnóstico, eh, aparte del talón en el bebé, también el sudor excesivamente salado, ¿no? Sí, yo de, sobre todo de chiquitito me acuerdo que cuando jugaba al fútbol y sudaba, me tocaba así la cara y era como, como sal. Tenía ¿Sí? así la cara y, y ahí se me quedaba como blanquecina la cara del de sudor, ¿Sí? salado. Rosa, ¿y tú qué dificultades estás encontrado con...? con aparte de ese contraste, que yo le conozco personalmente. Bueno. Pero pero aparte de eso, ¿qué dificultades os encontráis cuando tenés un hijo de, de estas características? Bueno, mmm, todo ha avanzado mucho. Es diferente a cuando a Álvaro le diagnosticaron. Sí que tiene un equipo de psicólogos y de personal de fisioterapia que te asesora pero el mundo se tiene bien abajo sí. porque te hablan de una enfermedad que va a ser vivir en un hospital sí. gracias a Dios Álvaro ha tenido muy buena calidad de vida hasta hace unos años sí. de su deterioro pulmonar pero ha tenido calidad de vida sí. con los tratamientos ejercicio fisioterapia sí. ha tenido buena calidad de vida Porque hablamos que no tiene cura, como hemos dicho anteriormente, no tiene cura. Y lo peor de esta de esta enfermedad, lo peor, que no sabe la gente, ni yo lo sabía tampoco, hasta que no estudié la, la enfermedad vuestra, es que la media de vida, la última que existe, los últimos datos que existe es de 47 años. Sí. Es súper cool. Bueno, es muy relativo. Porque ya, ya, no me imagino. Si todas ya... las personas no están afectadas igual que Álvaro, Todos no tienen el mismo cromosoma. Sí. Y los hay que están menos afectados. Y la calidad de vida es mucho mejor. ¿Y tú qué? Dices Fernan. que aquí ha la vida porque esto... Sí, no, yo eso... Yo <risa> vivo el yo día a día. Claro, Disfrutarlo siempre, y... Claro, siempre digo a la gente, digo, oye, pues, está como mal, dices, pues me he llevado mucho por delante. Digo, lo lo que... Y eso es lo que ha disfrutado, ¿verdad? ¿Qué se da más, en hombres o en mujeres? No. Es indistinto, no, indistinto, no tiene un... sí, no. Y el niño o el adulto. Porque mm. hay enfermedades que son de niños, por ejemplo, o sea, es raro que haya un adulto que se da. No, suele más en el niño recién nacido suele aparecer más. Uh -huh. <coughs> el tema de la alimentación, claro, cuidé de una manera que sí. Eh yo a pesar de todo soy como un mal, pero bueno, si siempre yo necesito comer más que otras personas, pero eso, soy de mal comer y bueno, más o menos lo vamos llevando. Porque yo hay una curiosidad en ti que yo no sé si es por la enfermedad o no la enfermedad no tiene olfato, ni tiene gusto, nada, no, ninguna razón. Pero es por todo? la enfermedad o mm, bueno, o, me imagino que estará relacionado. Es asociado a la enfermedad. Sí. Él, por los tratamientos que ha tenido intravenosos, ha sido bastante tiempo con intravenoso, medicación por vena, para las infecciones perdió el gusto. Uh -huh. mm, la afectó la medicación a la, en la boca y la afectó el gusto y el olfato también. El olfato es, pues, porque ellos respiran muy mal, suelen tener problemas de pólipos en la nariz, entonces le atapona la nariz y respiran mal. Uh -huh. ¿Y el gusto cómo se vive sin gusto? pues ¿La has tenido alguna vez o no la has tenido nunca? ¿Sí? Yo es que así de, de, no? de recordar no, no recuerdo a lo que sabe un alimento, pero sí que la verdad que se vive, se lleva mal. Me gustaría por lo menos tener el gusto. Los fatos dice, bueno, de lo mal malo, malo o sea, pero el gusto sí que yo lo veo que es más jodiendo. <risa> Así hablando mal y pronto. Porque es que ven unos platos que dices, qué bueno tiene que estar y tú comértelo y como si te coges, si te comes una hoja pues dice, no merece la pena comer. O sea, que tú comes por textura o por, Sí, por... yo me dio por la textura. Si la textura no me gusta Madre de Dios. ¿Y tu Rosa, tendrás un problema o qué hace? Eh, dice esto mismo, le dé forma que esto es lo que se va a comer. Bueno, <risa> le he pasado bastante mal con el tema de la comida, porque no le gusta nada, pero bueno, lo vamos llevando. Poco a poco ha ido probando cosas. No me gusta, entre comillas, porque como no tengo sabor, pero sí que es verdad que... Que hay alimentos que dice, esta textura es muy rara, prefiero no, no comerla. <risa> y bueno, poco a poco sí voy probando más comida. Y bueno. Pero ahora alguna cosa que te llame eh, la atención, del, de, no del gusto, por el gusto que vos has dicho, yo que sé, si es salado, si es picante, o si o es ácido o, o no. Sí, yo la, la comida, en la mayoría, eh, me gusta lo picante, porque es lo único que... ...por lo menos me pica la boca... ...entonces... <risa> joder, la... Joder, ...hecho que he hecho, hecho en casi todo... ...o sea que un restaurante y dices... ...irás algún mexicano ¿no? ...que es donde más picante lo, lo metes... Sí. ...porque si no... ahora también eh, invitarte a ti a comer que no. no te invito ¿eh, chico? es que porque pagar, estar pagando para que luego no te lo agradezca porque si el otro dice vaya chuletón que me he metido más rico, que me has pagado pero chicos no, no, no es tirar el dinero entonces pero es una pena la verdad pero bueno, es lo que hay a ver, si es que no tu rosa la virguería porque es un problema ah, sí Sí. Claro, es que tiene que ser un problema grande Al que parezca una tontería que diga Pues no da preocupación Me da igual lo que coma y me da Es un problema porque hay días que tienes que hacer una comida Solo para él Y para los demás otra comida Y encima luego nunca le digo Qué rico estaba Porque es que yo no, no, no puedo decirlo Pero, ¿Y, bueno. ¿y por qué no se lo dice? Qué rico estaba aquí la textura y estaba calentito, calentito. Me dio la a mí muchos amigos bromean conmigo cuando vamos a hacer por ahí me preguntan ¿qué tal está yo? pues caliente o frío <risa> es lo único que puedo decir porque no es el sabor no. es que yo nunca me, te, no me había planteado decir los gustos no, no. porque él, su tratamiento mmm, son mucho, es mucha medicación la que toma al día y eso le ha afectado bastante él puede tomar 25 pastillas diarias jo. aparte de que es diabético al problema de la comida de no gustarle nada es diabético porque al no funcionar el páncreas se hacen diabéticos pero una diabetes un poco rara ¿no? sí porque él, tú te pinchas ¿no? sí, pero, sí. pero comes azúcar Sí, sí, sí, a mí él, problema, ¿no? o sea, cuando me lo detectaron No me puso el médico ninguna dieta Ni nada, él me dijo Tú sigue la vida normal Y come todo lo que te, te apetezca Es que, bueno, la diabetes lo primero que te dice Es, que es más, bien. él toma Batidos de chocolate de suplemento Porque él, el problema que tiene Es coger peso Ellos no cogen peso no. Tampoco asimila a su cuerpo las vitaminas Entonces tiene que tomar Mucha vitamina Y comer mucho para retener X grasa entonces él tiene problemas de que no es capaz de engordar yeah. y los ponen en tratamiento para engordarlos porque el peso muy importante yo creía que era más delgadillo porque eres muy alto bueno mm. al lado mío, cualquiera es alto sí. eh, eso bueno, te... bueno, <risa> la fibrosis lo que tiene que afecta es al crecimiento ma... pues no ma, macho pues, entonces en <risa> eso me lleva al lado bueno sí de la enfermedad Joder. Sí que es verdad que las generaciones de hoy en día son de niños altos. Sí. Pero en ello es que afecta el crecimiento. Y más cuando tienen que estar tanto tiempo tomando antibióticos y afectan a ese crecimiento. Él ha estado dos años tomando antibióticos seguidos porque tiene una infección pulmonar que no son capaz de erradicar. Y eso le ha afectado el crecimiento. ...carro, el antibiótico... Todo, ...claro, seguido. mide 183 ...lo mismo podía haber medido 187 87... Ya. ...eso es una ventaja... Y ...sí... Ap ...y aparte de las ventajas de mamá... ...de que te haga esto y te tenga... ...soy el niño <risa> mismo de la casa... La verdad, sí. ...a ver... Uri. ...mi niño salado... <risa> ...exacto... Qué mm. bueno. ...y tú Álvaro... ...en plan de trabajo... ...de ocio, de deporte... Más o menos está normalizado O sea, como otra persona O tienes algunas limitaciones que no puedas hacer Como hacen las demás personas Sí, en el, en el deporte sobre todo Sí que tengo bastante limitación Yo a, a, de chico Sí que he jugado mucho al fútbol uh -huh. Hace cuatro años así dejé de, de jugar Al fútbol Ya ya nada ya nada de fútbol Y bueno, voy al gimnasio casi todos los días Y a la hora de correr pues Con, con una persona normal Yo no llego a, a su nivel Yo despacito con buena letra, uh -huh. a mi ritmo y, y ya está. ¿Y la discoteca que tal? Bien. ¿Nos movemos bien? Eh, yo es que soy un poco arrítmico, entonces ahí sí. yo bailar se me da muy mal. Entonces. Tu madre está haciendo con las manos. Sí. Yo, yo no sé, yo no lo he visto nunca la discoteca, pero vamos. No, no, yo bailar se me da muy mal. Sí. Yo creo que a manera este... Eh, ...en eso es el día de mi padre, somos arrítmicos... ...bueno, vamos a poner una canción para... ...es una canción de Manuel Carrasco... ...¿te gusta a ti Rosa, Manuel Carrasco?... ...mucho, Manuel Carrasco... ...en mi brazo llevo tatuado, no, deje de, no dejes de soñar... ...porque no quiero que mi hijo deje de soñar... Uh -huh. ...que tenga una calidad de vida muy buena... ...que el, la medicación nos llegará... ...y a disfrutar de la vida... Vale. Y más dicho, no dejes de soñar. No dejes de soñar. Pues vamos a escucharlo. Lo lleva él tatuado también en el brazo. Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó Ya sé que en tu dolor se fue Y cuéntame, puedes contar No usaré tus pasos Escúchame, te escucharé Pusiste todo el corazón Y al final todo salió mal El corazón se equivocó Pero tu amor era verdad La realidad puede pesar dentro de ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar. Soñar. No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo Cuando preguntes el porqué Comienza por pensar en ti Cuando te olvides otra vez Empieza por quererte a ti Cuéntame, ¿puedes contar conmigo a cada paso? Escúchame, te escucharé Porque la vida tuya es Y siempre tienes que luchar Y a veces tienes que perder Para luego poder ganar Para sentir, para vivir, para soñar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 Eso no, nunca, no, siempre. Que, que tu madre lo lleva tatuado ahí. Yo también y mi hermano también lo llevamos tatuados los tres. Bueno, por eso, eso es lo importante. Siempre salud emocional y nunca, eso. nunca deje. Y lo importante es la unión con tu familia, con tus padres, que eso. son los que te van a ayudar. más importante sí. Exactamente. Rosa, el tema de mi medicación y cómo eh, la sociedad, cómo os trata vosotros en vuestra enfermedad. Bueno, pues, francamente, eh, estamos reclamando desde hace tres años medicación innovadora que hay, que les va a dar un empuje, le va a dar fuerza. Sabemos que están funcionando muy bien y lo necesitamos. En el tema de la financiación de la medicación, España estamos un poco bajo. ...entrará por la Seguridad Social, me imagino. ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Si no, no podríamos costear el tratamiento diario. El tratamiento diario de él no se podría costear una familia. Porque, por ejemplo, eh, de Álvaro, eh, su tratamiento... ...en cuanto puede ascender un al mes. Solo de medicación, no de alimentación... ...porque los batidos y todo no, esos no, temas... No. Que son, aparte, son carísimos también, es un tema muy caro. Pero el tema de... de... Ahora mismo yo calculo que entre unos 15.000 euros y 20.000 euros por mes. ¿Por mes? Por mes. Uh. Porque no es solo el cada vez que toma, come alimento, tiene que tomar una pastilla, que es la que hace la función del páncreas. Vitaminas, insulina, antibiótico, sueros. Para aerosoles, incluso el aparato del aerosol es un aparato especial, que te proporciona también la seguridad social. Porque, bueno, pues entonces más, más o menos tenía ayuda, pero ¿se lo dan a todos el, el tratamiento el mismo o son distintos? No, O son... a uno, o el que más llora, el que más mama. ¿Cómo no, va los, esto? No, los tratamientos son distintos. Álvaro tiene un tratamiento desde hace un año y poco, que no le tienen... Los demás. Hay gente que lo está tomando porque se hizo uso compasivo en laboratorio en hospitales, y son los que lo están tomando. El caso de Álvaro es una excepción. ¿Cuántos en España hay así? ¿La misma situación que tu hijo? O sea, ¿de, de esa medicación? No lo, no lo sabemos, porque no. no es a nivel de Madrid, es a nivel de España. Uh -huh. Entonces, se están dando... Eh, ...la medicación en otros hospitales también... Mm. ...eso es un tema que lo puede tener... ...no sé, controlado la, la federación o... ...o no tenemos estudios hechos. pues eh, Vosotros en vuestra enfermedad... ...estáis asociados... Os, ...me refiero si estáis agrupados... ...en alguna asociación, alguna fundación... ...o algún... ...donde os, os mováis y se muevan... ...por los intereses vuestros. Bueno, pues sí, desde hace... Poco tiempo hemos creado un grupo de, de padres, una asociación para luchar por la por los nuevos medicamentos que está ahí, o sea, intentando saber lo que sale nuevo. Tenías alguna alianza con a, algunos otros países con la misma enfermedad, como ocurre en enfermedades raras aquí en España, que hacen alianzas internacionales con otros países para saber la medicación. Porque lo importante en estas enfermedades, siempre lo digo, o sea, ya más que el darte la medicación, darte esto, dar Es la investigación. Porque lo importante es que mmm, vayamos conociendo la enfermedad y todos los medios que tenemos de laboratorio y puedan actuar de la manera de que puedan ofrecer lo que tengan en esos momentos. Pero a lo mejor en España estamos muy avanzados. Pero a lo mejor en Portugal o en Estados Unidos estamos más avanzados que nosotros e intercambian... ...los tratamientos, ¿vosotros estáis en alguna ¿O, o, o cuesta todavía en España mismamente estar agrupado No, en, hay asociaciones en España, cada provincia tiene su asociación, uh -huh. tenemos la Federación de Fibrosis Quística de España... ...y sí que seguimos los mismos tratamientos y los mismos avances que en otros países, lo único que en España... Ya te digo que llevamos tres años luchando porque nos aprueben los nuevos medicamentos. ¿Y por qué no lo hacen? Es un problema de dinero. No, no, ya, ya. Si los políticos ya tienen bastante conllevado solo ellos. ¿eh? La salud de mi hijo vale un puñado de euros. Ya. Es un problema de que el ministerio no llega a un acuerdo con los laboratorios, los laboratorios no ceden en bajar el precio de la medicación y el ministerio no puede o no... Quiere pagar claro. esa cantidad ¿Sabes, por qué, ¿sabes por qué, Rosa? Porque su hijo no lo tiene, la enfermedad se si no, te aseguro yo que al día siguiente estaba ya resuelto Sí, es verdad las En clara, España somos los tiene. últimos Todos los países lo tienen aprobado Nosotros llevamos a la espera tres años claro. Y ya hay medicaciones nuevas ¿Qué? medicamentos innovadores que han salido que sabemos que están dando muy buen resultado y lo queremos para seguir luchando con nuestros hijos en lo que tengamos la cura definitiva pero necesitamos la medicación claro hay que hacer mucho ruido hija. mucho es que queda de comer 4550 mil políticos que tenemos a su familia a mí lo que me da rabia varo tú, que... tú que eres joven cómo lo estás viendo el tema a mí me da mucha rabia que, que ponga en precio a la... a la vida de personas que por un, un puñado de miles de euros estén gente pasándolo mal y, y viniendo se bajo cuando hay hay mejoras que no nos quieren dar por por dinero claro. eso me parece me da mucha rabia porque se lo tienen que llevar ellos ya te digo si España está así por... y yo no me gusta hablar de política este programa de discapacidad lo que pasa es que siempre me encuentro con los mismos problemas de la gente lo mismo Pero bueno. no ahorran en, en no darnos la medicación, porque si ellos tuvieran su medicación, mucho de los medicamentos que se toma, dejarían de tomarlo, porque... ...su función pulmonar fun estaría bien, claro haría su función claro. y no necesitaría otros antibióticos. Claro, otros antibióticos tienen gasto, otros gastos de hospital, porque Dios tu hijo, cada dos por tres me imagino que tendrá que ir hacerse revisiones de, de eh, físicas sí. de, de cómo va... ...porque si no le estáis dando la medicación cada vez van a ir peor, ah, peor, degradándolo, pero bueno, a ellos nos da igual, con cerrar plantas de hospitales para que se muera la gente antes, yo creo que es el sistema que están utilizando... Otro no encuentro. Así que, bueno. Bueno, y por eso se está haciendo una campaña. Nuestro amigo Jorge San, sí. que le queríamos haber tenido hoy aquí. Bueno, no ha pero, podido pero ser. No se, bueno, ya, ya tendré la oportunidad de meterle mano. Sí. <risa> eh, eh, los micrófonos, ¿eh? Sí, bueno, está muy <risa> sí, bajo, pero yo... que Está haciendo la campaña Influen Globo. Eh, ¿Qué se pretende con, con la campaña, Álvaro? Eh, pues dar eh, a conocer los nuevos tratamientos que, y intentar conseguir los nuevos tratamientos que, que hay para la fibra psiquística. Uh -huh. Y nada, desde aquí darle una gracias gracia a Jorge. Y nada, consiste en inflar un globo uh -huh. y pincharle mientras está inflando. Uh -huh. Así que te invito, Fidel, a que te grabe un vídeo también vale, y lo colgues en las redes sociales eso está hecho que hay no lo, no lo vamos que... a hacer los dos eh, exacto eh, con el globo me parece perfecto a mí me cuesta mucho soplar bueno ¿sabes? Pues ya, ya <risa> van a ser dos y claro inflar un globo para vosotros eh, con esa enfermedad bastante es inflarlo eso o sea, explótale luego bueno <risa> Bueno, pues nos vamos viendo Rosa. Eh, Álvaro, ¿queréis decir algo? Nada, darte las ah, gracias, Fidel, por darme la oportunidad de estar aquí en tu programa y por dar a conocer mi, mi, mi enfermedad, la fibra uh -huh. psíquica, y que la conozca cada vez más gente. Así que eh, muchas bastante, gracias. Que estemos más unidos y pues sí. a ver si hacemos algún festival, eh, alguna historia, y, y lo importante es que la gente lo, lo, que lo vaya conozca. y se vaya concienciando. Lo y hacer ruido para que llegue arriba y por fin Muy tengamos... Bien. Lo que merecéis. Rosa. Muchas gracias. Y a ver si conseguimos reunir mucha gente, que soplen y que llegue a todos los rincones de España y que nos aprueben los tratamientos. Uh -huh. Bueno, porque... jorge estuvo hace poco en viva la vida. En viva la vida sí, sí. Sí. yo lo vi así de esto pero no me llega entera de que iba la cosa no mm. sí, joder. Sí, sí. pues nada a intentarlo y ya vamos ya vamos empezando con ello. muchísimas gracias bueno y nos vamos a ir ya porque esto se acaba a ver el tiempo y nada daros las gracias por, por estar aquí y ¿eh? Y yo a todos ustedes, bueno, me despido hasta un nuevo programa. Y ya sabéis por dónde podéis seguirme. Eh, por Facebook, en Fidel Martín, eh, o en, si queréis mandarme un mensaje, duenderadio.com Y hasta la próxima, amigos. Y os voy a decir una cosa. La siguiente. Es que... Qué bonita es la vida. ¿Verdad, Álvaro? Muy bonita. Pues hasta pronto. Que bonita la vida, queda todo de golpe y luego te lo quita Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira Que bonita la vida Que bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito Cuando cambia de planes, ora juega contigo, tras tantas comparte Que bonita la vida tan bonita es que a veces se despista Y yo me dejo ser Que tan bonita es Pues vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arranca cobarde Que lucha, que sueña y que perderás Vida que vuelva que sola estás vida repleta de gente que nace, que vive que viene y va que bonita la vida tantas veces enorme te cari y te mima a veces sentir tan grande a veces eres un niño a veces enemiga que bonita la vida la vida, que regalo tan grande que lo te lo quita, que no ser de nadie a veces un sinsentido otras tantas gigante que bonita la vida y tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser y tan bonita es su vida lo que só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 is con arte que te trata de usted para luego arropart te hace sentir valiente otras tantas don nadie que bonita la vida buscas trabajo apunta este teléfono y llámanos al 902 11 38 83 y si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para toda España. Llámanos al 902 11 38 83 o visita cualquiera de nuestras delegaciones por toda la geografía nacional. La Organización Impulsora y Capacitados tiene trabajo para ti. game